La radio del Clara. Especial Día de la Paz. ¿Por qué se celebra el 30 de enero el Día de la Paz Internacional de la No Violencia? Esta jornada se celebra en 1964 y está reconocido por la ONU desde 1993. En esta fecha se celebra la muerte de Gandhi, líder nacional y espiritual de la India, asesinado a tiros en 1948 por un integrista hindú. El Día Escolar de la No Violencia y la Paz de NIP fue declarado por primera vez en 1964. Surge de una iniciativa pionera no guzmavental, independiente y voluntaria educación no violencia y pacificadora del profesor español NIP. Loren Vidal, el mensaje básico de este día es amor universal, no, violencia y paz, el amor universal es mejor que el egoísmo, la no violencia es mejor que la violencia y la paz es mejor que la guerra. Todos los niños festejan el 30 de enero el Día de la Paz Escolar con diferentes actos en las escuelas que tienen como objetivo concienciar a los niños del valor de esta meta que todavía la sociedad mundial no ha conseguido alcanzar.